Bagau de Gure Azteco Irrachayo Netan esta vez este programa de radio es un poco extraño y cabe porque cuando estábamos editándolo después de haberlo grabado nos hemos dado cuenta de que aún habiéndolo grabado por tercera vez la primera parte del Irrachayo no se escucha correctamente así que en esta primera parte hacíamos un pequeño repaso de las noticias que habían pasado esta semana y lo que nos parecían comentando un poco pero por suerte la segunda parte del, del programa sí que se ha grabado correctamente que igual es la chicha del, del programa donde, donde como vais a poder escuchar Hacemos y escucharemos las entrevistas que se han hecho a diferentes comercios y autónomos del pueblo y del Estrarradio. Para cualquier dura, duda, si queréis decir cualquier cosa, o comentar, o sugerir, o cualquier historia, podéis mandar un email a info.baseche.org. Y por otro lado también recordad la red de apoyo mutuo que se ha creado entre Apagarán, cuyo email es trapagaranelcartasun.sarea@sindominio.net. Así que sin más preámbulos, os dejo con el con el irrachaio. Bueno, pues después de haber comentado el tema de las noticias, vamos a ir ahora un poco a a dar paso a las eh, a las el a las conversaciones que hemos mantenido esta semana con dos de los comerciantes que hay en nuestro pueblo, con los autónomos, ¿no? Que lo están pasando mal, bastante mal. Entonces se nos ocurrió que era una buena idea darles darles cabida o darles voz, pues para ver cómo lo están pasando, cuál es su movida y todo eso. Entonces la primera que vamos a escuchar ahora es la de Gaveta que está justo en la primera de mayo, es una tienda de ropa que está justo enfrente de Curruscu, de la tienda de pan. Entonces le vamos a dar un poco las gracias a Lourdes y a Esti por habernos dejado que las entrevistáramos. Así que ahí va la primera entrevista. Es un poco lo que nos gustaría saber, o me gustaría saber es, pues viendo el panorama y todo eso, pues qué tal estáis. Eso es un poco... Pues mira, nosotros somos eh, tres personas que tengo en la plantilla y yo como autónoma. Eh, que cómo estamos pues eh, pues en principio estamos serenas, asustadas por la situación, pero también esperanzadas, pues porque vemos que día a día y en la medida de lo posible se está intentando ayudar. No se puede llegar a todo, pero yo desde desde mi punto de vista veo que sí que hay muchas ayudas Hay que tomarse trabajo para, para intentar acceder a ellas y, y tener esperanza. Y, y luego hay, hay que salir a la calle después y levantar todo esto que va a estar en el suelo, que va a estar caído. Pero que si todos nos ponemos a ello... Yo pienso que podemos. O sea, esas ayudas que tú que comentas... O sea, yo por lo que he estado... O sea, por lo que se sabe, se sabe que el, el gobierno y las instituciones tienen planeadas unas ayudas para el tema de los autónomos que van a ayudar pues a, a levantar toda esta movida que viene encima. Pero tú dices que... Es que eso ya me lo han comentado más veces. Que cuesta bastante acceder a esas ayudas. Y además, si los porque quiero decir, no, no el 100% de los autónomos... O sea, el 100% de los autónomos no acceden a esas ayudas porque haces, necesitas pues una, una gestora que te la haga el papeleo, o sea, es complicado. Y luego, aparte de eso, aquellas y o aquellos autónomos que llegan a esas ayudas eh, no, no valen para, en algunos casos, para reflotar el negocio, ¿no? Eso no, sea, no sé si tú en tu casa es así. O sea, las ayudas que en las instituciones están poniendo o, o son fáciles de acceso... No, no, no son fáciles. En el caso mío, estoy respaldada por tres asociaciones de comerciantes que están portándose estupendamente, nos están subiendo y nos están haciendo llegar toda la información. Entonces, también sé que está la Cámara de Comercio, que hay muchas instituciones ayudando. Yo, hasta la fecha, eh, me han respondido todas, he tenido que llevar a dos trabajadoras a alerte, a la tercera no la he podido llevar porque estaba de baja y, y de momento me están saliendo las cosas, la gente me está contestando, no me está diciendo que me den lo que pido, pero vamos camino poco a poco. Uh -huh. Vale, vale, vale. No es un poco, es que eso antes no han comentado un chico lo ha comentado por ahí y, y me ha dicho eso que que ha conseguido acceder a las ayudas, pero que le ha costado, y además que eso en muchos casos no pues no le va a valer para re poder reflotar, reflotar el negocio. Eso sí, no me, temo, me temo que eso va a pasar. Me temo que eso va a pasar. Pero eso no quita que intentemos de todas maneras... Buscar y hacer, vamos, no quedarnos sentados de ninguna manera. Con Baturique, eh, no sé si Baturique es un poco la, la agrupación de, de comercios, de comercio ¿no? Antes. De, de trabajar No sé si sí. si Baturique ha mandado algún mensaje sí. o hay alguna comunicación sí. entre vosotros. Sí, sí además de las limitaciones que tiene Baturi, porque son otros comerciantes como yo, no tienen plantilla, no hay una persona remunerada para todo esto. Ha estado ahí, nos ha mandado información. Uh -huh. Y de, y de sí. momento sin más, ¿no? O sea, ha mandado información. Bien, ha hecho todo lo que ha podido y yo estoy estoy informada al día. Vamos. Vale, vale, vale. Es, no sé si tú tienes algo así que decir, ¿no? Pues cuando se termine todo esto, claro, eh, los comercios son... Eh, hay muchos comercios en el valle, pero que a es diferentes. O sea, no es lo mismo cuando se abra esto. No va a ser lo mismo ir a una taberna que, a, que ir a una frutería que ir a una, en, en vuestro caso, una tienda de ropa, ¿no? Porque una a una taberna yo entiendo que igual a la gente le puede dar... Igual hay más facilidades para ir, pero igual en vuestro caso, pues yo qué sé, la gente ya ha cogido la opción de ir a, a las grandes superficies, ¿no? Entonces eso a vosotros os preocupa cuando termine todo esto. Vamos a esperar que no, que la la client, la gente que teníamos la clientela, la gente que pasa por la acera, lo mismo que entraba antes va a entrar ahora. Yo yo yo quiero creer que no, que no va a haber ese problema. Pero bueno, en todo caso ahí estamos para lo que la gente necesite y allá falta. Sí. No, pues es que recasco Lourdes a ver si estamos. Sí, sí muchas gracias. Y sí. ánimo a todos y venga luego cuando esto acabe que tenemos que salir a la calle a levantar Pues sí, entre todos y todas Sí, Joder, pues <risa> hay sí. mucho trabajo que hacer Ese es un poco el primer audio De Lourdes Que está bastante Bueno, un poco están bastante asustadas ¿no? Por el tema que les venía encima Bueno, pues Tissi le ha hecho una entrevista A Aitor Aitor, como Casi todos sabemos Es el propietario de Sotokin y hermano de Ainhoa, y aurrera La primera pregunta obligatoria es un poco decir que qué tal, ¿no? Cuando no se sabe, porque yo lo que veo, ¿no? Lo que se nota es que entre la gente del pueblo sí que está todo el mundo acojonado, ¿no? Y sí que se tiene en cuenta a los autónomos, lo que pasa que nadie sabe nada de los autónomos. ¿no? Están ahí, se sabe que están jodidos, que van a estar muy jodidos, pero nadie sabe nada. Y tú fuiste famoso, por así decirlo, porque publicaste una carta bastante emotiva, ¿no? Y bueno, que tenía su, sus tintes de... Sí, necesitaba sacar lo que, lo que tenía dentro, por decirlo de alguna manera. Eso es. Entonces es un no, poco, pues, eso, que, que qué tal, si qué me tal. Me... Sí, perdón. No, eso, pues que digo que qué tal, o sea, solamente pues que qué tal. ¿Qué tal va la cosa? La, la, pues vuestra vida ahora mismo, ¿qué tal va? Pues bueno, ahora mismo preocupaos Porque vemos que pasan los días Se, se dan otras semanas más de, de confinamiento Lo cual significa que ya empieza otros primeros de mes Otras puertas, otros pagos Y ¿de dónde lo sacas? Si es que tienes ingresos cero Entonces pues preocupaos en nuestro caso, cuando cerrasteis, o sabéis pues estamos a día 6 de día 6 de abril, ¿cuándo cerrasteis vosotros? Eh, es pues el sábado después del de la comparecencia de Lenda Cari. ya cuando dijo lo vamos, que había que cerrar ya la hostería y tal, pues pues ya, está, ya cerramos. Según terminó el discurso, pues ya fuimos cerrando, porque también estábamos para, como quien dice, para cuatro vinos. Ya la gente no salía desde el jueves del pinche se vio que la gente ya no, no quería salir, o por lo menos no quería ir a, a zonas donde donde estuviese mucha gente agrupada. Entonces ya era como... Ya básicamente queríamos que dijese eh, cerrar, o sea, obligatorio, porque digo, si voy a dar 4 vinos y 2 cervezas pues prefiero estar cerrado sabiendo que esas ayudas iban a ser ciertas digo, pues si nos van a ayudar estando cerrados pues vale, claro esas ayudas famosas, de momento no han llegado, pero se supone que van a llegar no pero en qué, de, o sea, cómo se puede llegar a acceder a esas ayudas vosotros sabéis algo de eso, o sea, las ayudas que va a dar el, el gobierno, porque esto es que más que nada a nivel de, de Euskadi no y a nivel de España, porque aquí el ayuntamiento de Trapaganán poco puede hacer O sea, con mucho te... no, no, de, de estar claro son muchas cosas que unos te dicen una cosa otros te dicen otra eh, por ejemplo han sacado como unos créditos a, a interés cero que te da el banco pero ya el banco eh, te da esos créditos si eh, por lo que he escuchado y he leído por ahí en, en grupos de autónomos y demás que tienes que contratar seguros aparte para que te den esos créditos esos préstamos, o sea, pues pierdo. ya tienes que pagar otras cosas para que te den ese dinero. O sea, ahora mismo, pues para que nos hagamos tonela? una idea, lo único que estáis haciendo vosotros ahora es gastar pasta. no Hay hay cero ingresos, ¿no? Y tienes que o sea, pagar el impuesto de, de autónomo, ¿no? Tienes que pagar también, aparte, pues todas las bebidas que habrás comprado ya, que te las estarás comiendo con patatas. El alquiler, todas esas exacto. cosas, ¿no? La comida. Exacto. Yo, bueno, en mi caso, eh, la alquiler del piso... Eh, un coche también que estoy pagando A ver, son gastos que Que te vienen Y dices, hostia porque, ¿Y qué? En nuestro eh, caso en Se puede llevar con ello, pero si, si esto termina en mayo La hostelería no abrirá hasta junio Eso está claro Porque seremos los últimos en, en poder abrir Porque no va a ser Venga, eh, todos a la calle Y todo vida normal Nosotros seremos los últimos, seguramente de si abrimos en junio, ¿con qué dinero también voy a tener que, que comprar el género para poderlo venderlo? Es que ahí también está la cosa. Y todos los pagos de, de marzo, abril, mayo y los que vienen en junio, va a haber una mochila cargada ahí de, de, de cosas de pagar que, que menudo año. Vuestro caso es especial, digo, también, porque eh, sois un negocio que, que acaba de abrir, ¿no? O sea, quiero decir... Eh, estáis, por así decirlo, más endeudados que otros otros negocios pequeños que ya llevan, por ejemplo, cinco años. O sea, ya en, en el caso de vuestro y de otros muchos, pues son eh, negocios que se acaban de abrir, que has tenido que invertir y luego pasa esto, ¿no? Exacto. Llevamos un añito desde el enero de 2019, un añito y algo, y, y bueno, eh, ha ido bastante bien, la verdad. La verdad que funciona local muy bien, más de lo que íbamos a esperar. Pero, pero aún así ya te digo es que esto viene de golpe y no sabes por dónde cogerlo. Ante esto qué se puede hacer, ¿no? O sea, vosotros qué podéis hacer, vale. Por un lado dices que pues intentar luchar sí o sí pues para que las instituciones nos den las esas ayudas, ¿no? Exacto, todos los papeleos que había que hacer por mi parte están hechos. Sabía la gestoría, todas las solicitudes las solicitudes de, de todos esos temas están vaya, todo lo que tenía que hacer yo ...supuestamente está hecho, está pedido... ...está solicitado, como lo quieras llamar... ...ahora que toca... ...pues esperar y esperar a lo que te den... ...porque yo no tengo... ...una idea clara de lo que se va a dar... ...ni, ni cuándo se va a dar... Ni, ...ni nada, o sea ellos lo que... ...lo que dan es... ...aplazamientos... ...pero no, no anulaciones... ...o sea dan comodidades de pago... <risa> ...pero para pagarlo... ...durante todo todo lo que viene después. Sí, que no es, no es un dinero que te dan que no tienes que devolver, sino que ese pero, dinero o sea, que te es un préstamo que te lo tiene que tú se lo tienes que devolver con intereses, ¿no? Supuestamente con intereses no, pero lo tienes que pagar con un dinero el cual no has tenido beneficio. Sí, o sí, no has sí, estado sí. abierto estos meses. Sí, sí. va a ser a pechugar como sea eh, trabajando más de lo que trabajamos y, y nada, eh, luchar. No sé si vos, vosotros estáis dentro de Baturic, pero no sé si tienes tiene relación con alguna otra algún otro negocio, Taberna o así del pueblo, pues un poco para saber cómo qué van a hacer ellos, qué, cuál es su situación, si están no, más jodidos. Mismas, a la espera. Todos estáis igual, ¿no? O sea, a la espera y con ese claro. miedo en el cuerpo, ¿no? Evidentemente, uno mejor que otros. Algunos tendrán más cosas que pagar que otros, ¿no? Eh, nosotros eh, en nuestro caso estamos eh, con una renta de alquiler del local no nuestro local lo que esa renta hay que pagarla también cómo crees que se puede salir de esta es que ah, esperamos un un apoyo local que que todos los del pueblo entiendan la situación y que colaboren en comprar en el pueblo en las tiendas, consumir en los bares restaurantes. Eh, todo, todo del pueblo porque yo creo que además eh, se va a entender más, porque todos todo el mundo conocemos a, al de la flotería todo el mundo conocemos a la de la panadería al del bar de debajo de bajo casa y, y vemos cómo están pasando y creo que lo vamos a hacer bien vale, vamos no. a pero es apoyo vale, jodido, pues hay toros. es que recasco Nada, tío, tío. Soy... un abrazo y esas cosas, un abrazo virtual ahora no se puede, pero... Eso. Cuando se abra el Sotoki, el bar Sotoki, ahí iremos a tope con la con la Cope. Eh, a ver, la semana que viene vamos a poner los otros dos que faltan, que estemos entrevistando a Tomás el de la Pinta y a la frutería Marta 1978, a Carlos. Ellos también nos van a explicar un poco ya pues también pues básicamente lo mismo, no todos todos, todos dicen lo mismo. Hemos entrevistado a 4, pero todos los cuatro dicen lo mismo. Los cuatro dicen que tienen miedo, los cuatro dicen que no saben lo que va a pasar, los cuatro dicen que hay ayudas a ver las ayudas, pero que es mucho papeleo y que necesitas una gestoría que te las eh, gestione para llegar a esas, incluso incluso si se llegan a si llegas a recibir esas ayudas, que son un parche porque en muchos casos tienes que devolver la pasta y aparte no es suficiente. Eso es un poco, todos dicen, todos básicamente dicen lo mismo, entonces un poco también estaría guapo pues cuando tenerles presente ahora y cuando termine todo esto pues eh, saber que el dinero que se gasta en el pueblo no se queda en el pueblo y que si sin embargo si tú gastas el dinero en una multinacional grande que por cierto ahora están enriqueciendo a tope mientras nuestros amigos están totalmente jodidos Pues tú cuando vas a una multinacional de esas, que no digo que no haya que ir nunca, nuquísima, nuquísima, pero que se sea consciente de que cuando se va, el dinero sale de este pueblo y se va a ese 1% que tiene el 99% del, del dinero. Eh, por otro, en lo que estoy oyendo, lo, lo que hemos oído en parte son ayudas del gobierno vasco, o ayudas de gobierno eh, vasco, el ayuntamiento no existe. Lo que han comentado ellos Es que el ayuntamiento Lo que lo que se limita Según lo que dicen ellos Es el tema de, pues de El tema de las basuras El tema de la luz El tema de, de la energía Todo eso Pues que, que sí que pueden ayudar Y que en teoría Baturica ha con ellos Y que en teoría Eso sí que lo van a gestionar A ese nivel El ayuntamiento dicen Que sí que te hipotesta Pero a más nivel Según ellos no Yo no sé, más no sé. Hombre potestad como para igual no hacer que no paguen la luz no lo sé pero se pueden hacer un montón de iniciativas a nivel local para fomentar o para ayudar a los pequeños comercios ¿no? Ah, eso eso fijísimo lo dije era hablábamos del yo que sé yo sé que en sitios se han hecho instituciones o los ayuntamientos han puesto bonos para la gente, para que después de esto <coughs> puedan consumir en, en los comercios del pueblo bueno, no sé, que puede gestionar puede gestionar historias de manera que por ejemplo se pueda imagínate que se crea una web con la que se pueda comprar a través de internet a la mercería Maripilli ¿no? o a tiendas así pequeñas ¿eh? o a la terrentería o a Lo que Eso se podría hacer O sea, cosas se pueden hacer ¿Pero no se supone que en sí se han hecho un acuerdo con el Eroski? ¿No mandaron algo así? Pues algo así se mandó No sé en qué consiste realmente Sí, sí que es cierto Con el Eroski Sí Muy triste Bueno y también tenemos aquí Hay que aprovechar que tenemos aquí a Laura ¿no? Que es una autónoma que viene de De Cataluña Sí, estoy, vivo en el Prat de L'Obregat, que es, bueno, donde supongo que es, conocéis por el aeropuerto, pero bueno, también tenemos el pueblo aquí, la ciudad dormitorio y, y nada. Bueno, mi, mi trabajo, eh, bueno, yo trabajo desde casa, eh, me dedico a la a la venta de suministros para hoteles, de cosas que necesitan los hoteles y tal, y... Y, y obviamente con el tema de la cuarentena mi trabajo se paró prácticamente de, de lleno ¿no? y el problema mayor que estoy teniendo hoy por hoy es el problema de cobrar yo trabajo con pagos aplazados a 30, 60, 90 días y, y mis clientes han dejado de responder los mails, no me contestan, no me pagan y y estoy jodida. Esa es la, la realidad. Eh, la ventaja que tengo es que no tengo empleados, trabajo desde casa, no tengo que pagar un alquiler pero no me está entrando ningún dinero y casi todos mis clientes son eh, cadenas de hoteles eh, grandes que han, han tenido muchos beneficios. Eh, yo soy una empleada una autónoma sola, entonces para mí es Me fastidia, me fastidia todo mi trabajo Que no, que no me pagan Entonces bueno, la ahora lo que queda Es eh, eso, ver De cobrar, o sea ya ni pienso En vender ni obviamente no puedo vender Porque está todo parado Y, y a ver si cobro algo No sé eh. qué va a pasar Ahora no sé Qué va a pasar con esto Y el y los gobiernos y el gobierno no escuchó que dice nada Con respecto a esto Con los pagos, con los cobros Qué vamos a hacer si no nos pagan Porque yo tengo que pagar a mis proveedores Por adelantado Ellos no, no les pueden decir No, mira, te pago no. Esto te iba, te iba a preguntar las, la, O sea, con los hoteles que tú trabajas No son hoteles, digamos Bueno, no lo sé, ¿eh? pregunto No son... voy a dar nombres de, de cadenas hoteleras Porque no quiero comprometerlo Pero sí, sí, pero pero más sí más... son pero cadenas no... grandes Son gente que ha, que trabajan del turismo a saco Sobre todo aquí en la zona de Barcelona, Madrid Y, y que han sean bueno esta es una zona mega turística y que estoy hablando de hoteles con muchas habitaciones de tres estrellas para arriba y y, que han, que han, y yo soy una proveedora muy pequeña lo que a mí me pagan quizás para una, una cadena hotelera es, es poco no es comparado con los gastos que puede tener uno, un hotel pero bueno casi todos ahí hay, hay uno de, de los proveedores que veo muchísimo dinero que es un grupo de que además de hostelería tienen como eh, tra, eh, trabajan con escuelas con comedores o sea son tienen que ver con varias varios tipos de trabajo ¿no? y, y ahora mismo por ejemplo lo único que me dan es un mail donde nadie me contesta. Los los teléfonos los tienen filtrados y tengo entendido que han hecho un arte brutal. Entonces, bueno, estoy como en la nebulosa. No sé ahora mismo quién puede dar una solución a este tema y bueno, y ahora lo que queda es sobrevivir. A ver qué hacemos para nosotros para los Autónomos como nosotros, no yo no escucho ningún tipo de ayuda O sea, yo la única ayuda que quiero es que nos digan qué vamos a hacer si no cobramos O si nos van a dar alguna solución para esta gente que no nos está pagando Y esto es lo, lo más problemático que, que yo veo ahora mismo ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo yo me he vuelto autónoma Porque, bueno, la precariedad laboral es brutal Y el mercado está como está Entonces, bueno, más o menos siendo autónoma He podido vivir, pero pero siempre con esto ya directamente es como una incertidumbre que, no sé. Común que vemos es el no saber, ¿no? No saber, super, no dice... Yo lo único que escucho es ayudas o soluciones para las grandes empresas, pero para para los autónomos, que somos muchísimos en este país, no escucho nada. No escucho nada. Y entonces las ayudas que... Creo que dan, tienes que cumplir como una serie de requisitos, pero yo creo que no cumplo casi ninguno, seguramente. Y que no quiero, yo más que ayuda, quiero que me que, que, que me digan qué vamos a hacer si no cobramos. Qué vamos a hacer si los clientes no nos pagan. ¿A quién reclamamos? Eso es lo que yo quiero saber. es De eso nadie, nadie no escucho que nadie habla. Y para mí esto es eh me genera no poder dormir, no saber qué va a pasar conmigo el día de mañana, qué voy a hacer, a dónde voy a ir, voy a buscar trabajo si no quiero buscar trabajo. Sí, es desesperante. Yo me siento muy mal por todo esto, es muy muy desesperante. Un asesoramiento, ¿no? Un poco sí, sí, para... alguien, alguien, no sé quién. Sí. Lo único, por ejemplo, a nivel ayuntamiento han dicho que por ejemplo no, nos iban a cobrar la, la el, el agua y la luz y cositas así pero son como parches mira te explico una cosa concreta aquí donde donde estoy ahí eh, es una zona de mucho de algunas empresas muy importantes tenemos amazon que abrieron una sede de amazon aquí que no sé muy bien invirtieron un montón de dinero y ahí está eso no sé qué, qué hacen y tenemos una empresa la sede de la empresa blackstone no sé si os suena oh. Pues sí. está aquí sus oficinas están aquí y... es, una, es un es una empresa de estas de un fondo buitre de que se encargan de pisos se compran pisos y administran ahora pisos y bueno y está estas dos empresas están aquí y aquí no pasa nada ya me parece vergonzoso que nadie hable de estas cosas estas empresas ...que se beneficiaron y se benefician de la, de, la, de, de la pobreza... ...y de la que la gente no tiene vivienda, por ejemplo... ...o de Amazon, que seguro que tienen un montón de beneficios fiscales... ...y los pringados como nosotros, los autónomos... ...aquí no sabemos qué pasa con nosotros... ...y esto es lo que me indigna... ...esta, esta, esta desconsideración... ¿no? ...entonces bueno, nada, eso es un poco la situación que yo estoy viviendo... ...y de, después mi vecino, los que tienen pequeños comercios pues no sé qué van a hacer la verdad porque está todo cerrado y, y bueno lo único las panaderías un poco y, y bueno fruterías y esto y poco más bueno pues ya vemos como en general la tónica es la misma incertidumbre y ver haberlas venir un poco y la ley de la selva mm porque al final, como siempre, los que más tienen, pues tienen más posibilidades de, de salir, de no pagar, y de tirar para adelante, y de recibir ayudas y... A mí lo que me gusta, solo quería terminar diciendo que a mí lo que me gustaría que, que pase a, a partir de esto es que haya realmente una conciencia social y una protesta generalizada por, eh, por todo lo que... Bueno, yo soy argentina y he vivido muchas crisis, lamentablemente, Espero poder salir de esto es, es horrible estar en crisis Es de las cosas más tristes Y más eh, a nivel Persona y a nivel social Pasar por una crisis eh, De estas características, no la he vivido antes Pero sí que he vivido otras crisis económicas y, y espero Que a nivel social haya una conciencia De que si seguimos Admitiendo este tipo de Políticas Y, y este tipo de gente En el poder, vamos a vamos abocados a, no, a la ruina y a la muerte como ya estamos viendo no eso espero que eso cambie realmente ¿no? pero que protestemos que salgamos a la calle que, que cambiemos algo porque no puede esto es indignante es indignante no solo a nivel de españa sino a nivel de europa entonces bueno sin más pues hasta aquí el irrachayo de hoy no la semana tiene que viene como hemos dicho vamos a terminar de entrevistar Eh, los otros dos autónomos de Trapagaran que entrevistamos que quedan Tomás y, y Carlos, en frutería Marta y de la Pinta Y eso, y nos vamos a dedicar igual ya a partir de la próxima semana a empezar a entrevistar a las personas que tratan con, con lo, las personas refugiadas Que también parece que cuando se dice refugiados ya se merecen todo el mal del mundo Pero son personas que están refugiadas y que pues para que también se visibilice lo, lo jodidos que no están, los jodidos que están Vamos a intentar entrevistar a los a los albaneses de Ciervena, a, a los a los Amasig Bereber de, de que están ahora en Baracaldo, vamos a intentar, igual a las 800 personas eh, que viven en, que están en Bilbao, que se ha descubierto que viven en la calle, 800 personas en Bilbao, pues vamos a intentar entrevistar a alguna de ellas y también en Lesbos eh, con la ONG de Saporeac, pues a ver si nos pueden facilitar brevemente un poco cuál es la situación que está pasando allí con esos refugiados, ¿no? Alta tubura, no intuidea, argi el burua Izarrak zeruan, izarrak eskuan, ametsak sekulan Artu sake batu, artu gardu Kale kontrazeinak, senalak ikurrak Polizia atxetik eta esgarra lapurrak Gazteak baigara, itxura faltxuak Zaltzen dizkigut egun ero telepiztan Nenago zerrendan, kalean bainago Anai arrebek inbertxoak gotatzen Ideiak ireki, zodeiak lastan duz Zerutik jeik iztormetan margosten Denbora gehiegi, segal zorrosten debateen sasisikiñas segunda contachen tabada garaya el duda demora ukavillacora rico bueno eta amaitu nahi dugu irratzaio hau eskaintzen azkenengo partea lloritzi el puto llor izan dela gure rico eguresonalleko rapero bat beti humor etzu eta beti jende se earen alde pues vera bestiak egiten ez irribarretzu bizitza gogorra baina beti beti Irribarretzu orduan ilputo jo orrint il zitaigun heren egun eta utzi dugu e, berazkena bestia azkenengo parterako pues zuek entzugun desazuen kriston artista kriston tipoa laguna ezaguna jor... eta hori ez aitugula astugoritz aurrera sal joven y Madari katuak, zakin of Madari katuai hor Madari katuak, katuak antigaz eskuaz Ezkerra aldea kansta, egintxa zuzen eta eraren kontra jaman atxadira atxaskuak mugitu zerua iniziatiba berri bat dakartxatea ratoiak aktivistak hil errak rapatapa drama liderrak iziltze panora maldatzen susterrak indarrak suta behar kolpatzen dantxan bugalari bat txoriak berzala egoak ebakita kaiola batean baizera zatoz baizeaz boskatu drama Zulo bat zoberan, gure atmosferan Hauz eda gure eratak gure bertsoen metrikaberria Rapatapa, rapa, rapatapa, rapatapa, tapa, egun osoan Rapatapa, tapa, egun osoan, bai, bai